Consulta de Neuropsicología Clínica del Dr. Javier Mauri... ...patrocina Querer Comprender. Psicoterapias personalizadas... ...trastornos del estado de ánimo... ...del sueño, de la alimentación... ...del aprendizaje... ...mediación en conflictos... ...orientación personal y familiar... ...violencia de género... ...adicciones... ...consulta del Dr. Javier Mauri... Emma y Irena del Alcor, para pedir cita, llamar al teléfono 673 699 332 o por e-mail javier.psidoctor.gmail.com.